Bienvenidos a otro programa de Geométrica. En el programa número 21 de Geométrica, otro de los artífices de la expansión mundial del Tecno de Detroit, Rolando Ray Rocha. Rolando Ray Rocha da sus primeros pasos como DJ en el barrio mexicano de Detroit, en el corazón del suroeste de la ciudad del motor. Cualquiera que esté informado puede afirmar que el freestyle es lo que está a la orden del día en los DJs del suroeste de Detroit, y DJ Rolando no era una excepción. Tanto él como su hermano comenzaron pinchando freestyle y hip hop en fiestas caseras. Rolando disfrutaba con ello, pero sabía que necesitaba algo diferente que le mantuviese tras los platos. Necesitaba nuevas experiencias, nuevas experiencias musicales y el techno fue lo que le llenó. Sin dejar atrás sus raíces, comenzó a mezclar techno y freestyle. Un amigo le presentó a Mike Banks, jefe enmascarado del famoso colectivo Techno Underground Resistance. Enseguida, el joven Rolando comenzó a abrirse camino a través de la competitiva escena techno de Detroit, sorprendiendo hasta el mismísimo Jeff Mills, uno de los fundadores de UR. Los club de techno de Europa, siempre buscando los nuevos valores y sonidos del techno de Detroit, comenzaron a contratarlo a través de UR. Tras viajar por varios países europeos, otros comenzaban a conocer el estilo de DJ Rolando demasiado tarde, ya que este ya había retornado a los Estados Unidos. Una vez de vuelta en Detroit, tuvo tiempo para reflexionar sobre sus experiencias. Había aprendido la diferencia entre su ciudad natal y Europa. Según el propio Orlando, en mi barrio hay mucha más presión. Todo el mundo quiere escuchar algo diferente, su propia música. Europa estaba más abierta al techno de Detroit. Su primer trabajo como productor fue Aztlán, firmado junto a Mike Banks para Octave One. Pero más tarde, DJ Rolando sintió la necesidad de expresar no solo sus sentimientos sobre el tecno, sino sobre quién era y de dónde venía. El resultado es Aztec Mystic. La espiritualidad, el misticismo y Mamá Tierra son sus temáticas preferidas. Su debut en UR Records. Aztec, Aztec Mystic es tecno enlazado con magia, un lugar donde los espíritus del pasado se encuentran con los sonidos del futuro y que cogen forma en Los Hermanos, el sello que monta junto a su amigo Gerald Mitchell. Tras el punto de inflexión de su carrera, Night of the Jaguar, un hit que traspasó escenas y tanto podía ser escuchado en una terraza de verano como tema de moda o en un club de prestigio como Tresor, Tras Revenge of the Jaguar, con remixes del tema a cargo de Matt Mike, Jeff Mills y Octav One, han aparecido de Aztec Mystic Mix, CD con una de sus sesiones, y de Real Jaguar, un CD que incluye temas antiguos como Aztecland o Mi Raza, junto al original y los remixes del Jaguar. gracias A Night of the Jaguar, DJ Rolando ha alcanzado el reconocimiento mundial y ahora es invitado por los mejores clubs de todo el mundo para que demuestre su sabiduría, sus raíces y se exprese con total libertad a través de los platos. Lastimosamente abandonó UR y los hermanos en febrero del 2005, cuando estaba a punto de formar parte de un show benéfico de las víctimas del tsunami en el Café de Amberes, Bélgica, donde hubiese coincidido con el mismísimo Matt Mike que en esta ocasión se dignó a actuar en el territorio europeo. Su última aparición en el mercado fue el CD-MIX que publicó en mayo de 2006 para el sello británico NRK Records, titulado From There to Her and Now, donde Rolando repasa en un doble set algunos de los temas que más le han marcado en su carrera. Este CD-MIX fue el segundo que grababa para NRK, ya que en el 2003 contribuyó a la exitosa serie Nightlife, firmando el volumen 16. Ahora vamos a escuchar cinco temas de DJ Rolando con el que podréis entender por qué se ha convertido en uno de los productores más importantes del techno de Detroit. Comenzamos con Athlan, tema que editó en 1998 en el VR15 junto con Mike Banks en Underground Resistance. Cuando con Gerard Mitchell fundaron el sello Los Hermanos, para el cual editaron este tema Quetzal. El año 1998, dentro del CD UR45 de interés de Los Fugitives, editado en Underground Resistance, podemos encontrar este tema de Rolando, Mi Raza. Como de, Az de Aztec Mystic. 1999 editó el UR49 de nombre The Night of the Jaguar, donde guitaría los dos temas que vamos a ir a continuación bajo el nombre de Aztec Mystic. El primero The Night of the Jaguar, sin duda uno de los temas techno que más fronteras ha roto y que y que expresa en cierto modo la esencia más luminosa del techno de Detroit. Night of the Jaguar. Por último, dentro de un 49 de nombre de Knight of the Jaguar, Ascension. Después de escuchar estos cinco temas, vamos a escuchar la sesión de Rolando como de Aztec Mystic para Underground Resistance, que la disfrutéis. Rolando, Underground Resistance, de Aztec Mystic. multimodal uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y hasta aquí el programa número 21 de Geométrica. Os recuerdo en nuestro mail geometrica con k.utopia@gmail.com en el que podéis comentarnos todo lo que queráis. Nos despedimos, otro programa más de Geométrica. Hasta la semana que viene.